Chile necesita medios de comunicación y hoy por hoy las radios comunitarias llegan a la gente como ninguna otra emisora. Alzaremos nuestras voces. Justicia e igualdad para todos. Y la verdad es que, por lo tanto, yo siento que con este proyecto que acabamos de firmar, lo que estamos haciendo es cumplir un compromiso, primera cosa, y segundo,、eh, crear un estatuto jurídico especial para que permita superar las dificultades históricas.